siempre soñar ponerla en el azar empeño loco de creer con la ilusión del puede ser y a la fin sin juventud la vida queda clara Nunca perdida en su inquietud Sintiendo así mi eterna se te conocí En tus caricias me uní a mi paraíso terrenal Y todo para que te vas amor que nunca en mí viviré intenté. Lentamente tu voz me da en el adiós mortal impresión Mas te agradezco el favor por tanta dicha dichacidad muchas gracias no hay más, ya no tengo paz en el corazón, a quien le importa el dolor de mis heridas, porque el reloj de la felicidad en mi ruta de sufrir, no marcó la realidad de mi esperanza, con los fracasos de una y otra vez, y ante un triste porvenir, solo mi destino Soñar, poner la fe en el azar, empeño loco de creer con la ilusión del puede ser y a la fin sin juventud la vida queda nunca perdida en su inquietud Sintiendo así mi eternidad se te conocí, en tus caricias reuníte mi paraíso terrenal tu voz me den el adiós mortal impresión más te agradezco el favor por tanta dichacidad muchas gracias no hay más ya no tengo paz en el corazón a quien le importa el dolor de mis heridas porque el reloj de la felicidad en mi de sufrir no abarco la realidad de mi esperanza con los fracasos de una y otra vez y aunque un triste porvenir